Algunos ubican el origen etimológico de patria en el griego patra, que significa lugar de nacimiento. A su vez, el griego patra está relacionado con pater, que significa padre. Patria en griego es la tierra de los padres y de los muertos familiares. En latín, patria significa familia o clan, y patris, tierra paterna. Tanto en el griego como en el latín, patria suele designar la tierra natal o adoptiva, Y en ambos casos, la palabra patria asocia las ideas a tierra y padre. Es llamativo que en las culturas indígenas latinoamericanas, el concepto de tierra esté asociada a madre. Así tenemos la Pachamama, que significa la madre tierra. Más allá de las definiciones etimológicas y los conceptos, Esteban Echeverría decía en 1840 que la patria para el correntino es corrientes, para el cordobés Córdoba, para el gaucho el pago donde nació. En lo que es la ciencia, hoy nos preguntamos: ¿qué es la patria? ¿Qué significa ser argentino? ¿Cómo se conforma la identidad nacional? Lo que es la ciencia. ¿Qué es la patria? La patria, la patria es un dolor que aún no tiene bautismo. Patria. Somos de un país. Patria. De una provincia. Patria. De una ciudad. Patria. De un barrio. ¿Esa proclama es patria o muerte, Pat, pat, pat, patria, pat, pat, o guberto. Patria. Lucharemos entonces por la patria peronista, que será como la quiere el pueblo, montonera y socialista. Se me ocurrió lanzar la frase... Patria, patria, socialismo o muerte. ¿Qué significa ser argentino? Nada como ser argentino. ¿Qué significa ser argentino? Cuando juega Argentina. ¿Cómo se conforma la identidad nacional? ¿Para, sí, polo, la globalización nos uniforma culturalmente. ¿Para, sí, polo, Liberada es lo mismo que independiente. ¿Para, sí, polo, ¿Qué es la patria? ¿Qué es la patria? La vía capitalista nos lleva directo a la muerte de la patria ¡Joda a nuestro país! ¡Joda! ¿Qué dije? ¡Joda! Ah, no, no, no